Buen día cómo te va Buen día a toda tu audiencia bien eh, bien bien eduardo eh, vi algún título por ahí en algún medio diciendo que va a bajar el precio del pan y bueno me cuesta creer un poco eso eh, a ver eh, usted qué, qué <risa> piensa o qué opina <risa> o qué información tiene sí eh, en realidad se va a mantener el precio que normalmente se estaba vendiendo prácticamente en La pampa ¿no? en la provincia de la pampa este se llevó a cabo el fideicomiso que se viene tramitando desde de marzo que hemos venido haciendo algunos algunos, algunos trámites eh, conjuntamente con la Federación Argentina de Panaderos, donde se logró a llegar a, a que se lleve a cabo este fideicomiso se había hecho un acuerdo que en caso de que el fideicomiso se eh, se lograra, el PAN se iba a, a mantener entre 220 y 270 pesos el kilo, eh, a nivel nacional, obviamente, y este prácticamente se ha, se ha mantenido eso ese precio, en algunos casos, como no se llevaba a cabo esto, a se ha estado vendiendo hasta 310, 300, 290 el kilo de PAN. Bueno, eh, nosotros recibimos la noticia la semana pasada de que De, un molino de, de acá de la provincia de La Pampa y uno que tiene una distribuidora de, de la provincia de Monser que tiene una distribuidora que este, estaban, digamos, estaban trabajando pues, en este el comiso y eh, el, el molino molisud de Jacinto arao está adherido, digamos, y la, la harina bajó los precios aproximadamente a los precios de de marzo, que es lo que se había firmado el convenio y se estaba en se está vendiendo la harina a 1400, por ejemplo, Cañuela lo tienen 1450 pesos en el depósito aquí en Santa Rosa. Uh -huh. Este, y Molizu anda más o menos en ese precio eh de que andan su vendedor su vendedor vendiendo. Lo que sí Este, a todo aquel panadero que reciba la harina la harina subsidiada el pan tiene que estar entre 220 y 270 pesos el kilo Ah, bien no no puede exceder ese, ese precio por kilo sí vamos a tratar de lo posible que no lo exchera este para cumpl cumplimentar lo que se pidió a nivel nacional, ¿no es cierto? Claro. Eh, Eduardo, y para ponerle número, ¿a cuánto estaban comprando la bolsa de harina? Porque usted dice que más o menos ahora Cañuelas y, y Molizú la tienen 1.450, eh, la bolsa. Aproximadamente, sí, eh, sí, y se estaba pagando entre 1.900 ah. a 2.100. Ah, es importante la, la baja. No, sí, sí, eh, ah. digamos, esto es muy importante para que realmente, digamos, al de menor poder adquisitivo no le falte el pan en la mesa. Este eh, yo creo que es un acuerdo que este beneficia más que nada al consumidor, porque en cierta manera el industrial panadero eh, puede llegar a paliar la situación porque el resto de los derivados, la molienda, harina, grasa, huevo, en fin, todo el derivado que se necesita para la panadería, eso aumenta prácticamente todos los días. Este, entonces con esto podemos ir paleando las distintas a distintos momentos y la situación y poder mantener la plantilla de empleados, tener abierto los negocios, en fin, es una ayuda muy importante tanto para la industria panadero como para el consumidor final. Eh, Eduardo, ¿y el compromiso este de mantener ese precio, hasta cuándo es? Eh, ¿Hay alguna fecha bueno, o no? Bueno, eso yo te contesto con palabras mías, no te lo puedo decir exactamente porque depende de la, la, la duración de que haya Eh, con respecto al fideicomiso entre eh, la Cámara Molinera, el gobierno, y mm. bueno, ahora este, no nos olvidemos que hace horas prácticamente el Secretario de Comercio de la Nación este, renunció y se puso, eh, hay otra persona, esperemos que siga con con este fideicomiso o que por lo menos lo mantenga en el tiempo. No para Bueno, ya te digo, para que no le falte el pan a nadie, porque si no, eh, sin, esta, sin esta ayuda del, del subsidio a la, a la harina, el pan hoy estaría arriba de los 300, 320 pesos o un poco más tal vez. Así que yo creo que es algo bueno, pero tampoco depende del industrial panadero ni de la federación de industriales panaderos del país. Eduardo, eh, lo saco un poco de la, de la coyuntura de lo actual y le, le hago una consulta, no sé si tendrá posición, si tendrá información, pero eh, se ha habilitado la comercialización de este trigo transgénico que el día de mañana puede convertirse en pan en nuestras mesas. tiene una Perdón, ¿cómo, ¿cómo? No te escucho bien. Digo que el Gobierno Nacional ha habilitado la, la comercialización del trigo transgénico HB4 y eh, ustedes tienen una mirada sobre el tema eh, lo analizan no, nosotros, tienen información nosotros yo acá no tenemos ningún tipo de información eh, eh, tampoco nos hemos abocado al tema porque estábamos con, con el tema de, de, de este fideicomiso de ver a a los panaderos para que realmente cumplamos con lo que hemos firmado nosotros, nosotros inclusive el pan se mantuvo entre la mayor parte de la provincia se estaba vendiendo entre los 250 y 270, 190 pesos hemos mantenido eh, sin aumento prácticamente hasta que salió y bueno, vamos a tratar de mantenerlo o sea que eh, vamos, como te puedo decir vamos a tratar lo posible de buscar cuál es lo mejor para para todos, para el industrial panadero, para el consumidor, para el que menos tiene y bueno, después si esto no va, veremos cómo se puede ir buscando y paliando la situación por otro lado. Bien, y respecto, le, le insisto, con, con esta cuestión del trigo transgénico que es, que es una cuestión que es o está en agenda o va a estar necesariamente y que tiene que ver con la salud de los productos que ustedes fabrican, ¿no tienen una posición, no no, no han analizado el tema? No, todavía no hemos analizado el tema, te lo repito, porque a nosotros nos interesaba eh, lo que está pasando en este momento y esperemos que se mantenga en el tiempo, porque eh, yo creo que es una solución eh, inmediata y eh, se aplicó. Y bueno, este, el problema es que hay tres molinos, eh, dos molinos aquí en la provincia de La Pampa, que va a llevar un tiempo para que puedan abastecer, así si no se el más molino va a haber un tiempo para abastecer a toda la provincia, porque tampoco nos olvidemos de que esto de entrega se, se aprobó hoy y mañana ya salimos, ¿no? Hay gente, hay panaderos que todavía están comprando la harina arriba de los 2.000 pesos. Claro. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad, o no hay capacidad, digamos, de trabajo como para abastecer la provincia, ¿no es cierto? Así que en la medida que los, los, los panaderos vayan recibiendo harina subsidiada, van a van a ir trabajando con eh, los precios que nosotros habíamos, en Federación, mejor dicho, había firmado eh, el convenio. Bien, Eduardo, no sé si quedó algo que nos quiera decir, si no, gracias, como siempre. No, siempre a disposición de ustedes, por, porque la oportunidad que me dan para hacerles llegar las informaciones también a algún panadero que todavía no haya visitado. Así que bueno muchísimas gracias a usted y a, a su disposición. Gracias y que tenga buen día. Gracias.